Nueve horas, doce minutos, seguimos aquí en cuyo FM, la radio comunitaria. Te estamos contando las noticias con esta mirada distinta que tenemos desde los medios alternativos. Estamos comunicados telefónicamente con nuestro compañero de trabajo, Javier Riollo, de una de tantas, que vamos a charlar un ratito con él. Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Roberto, qué gusto poder comunicarme con vos y hablar un ratito. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá preocupados por lo que está ocurriendo en la DINAF. Hay informaciones este que vienen desde allá que nos preocupan mucho, de, informaciones que tienen que ver con el desmantelamiento de esta de, de este sector que trabaja por los menores de la provincia. Y queremos saber realmente qué es lo que está ocurriendo ahí. Sí, mirá, eh, como en todo gobierno nosotros que, por lo menos los que tenemos alguna historia ahí en El line up y hemos atravesado los 90 también en eh, todos los gobiernos que vienen vienen con ideas de modificar de cambiar de hacer cosas cambian direcciones cambian de nombre y después en el trabajo cotidiano de eh, estas modificaciones, modificaciones no uno no la siente no tiene que seguir laburando igual de la nueva manera con los recursos exactamente lo mismo eh, Lo, lo que cambia en, en esta oportunidad es lo que es lo que se intenta hacer ahora, es modificar la ley provincial de niñez y adolescencia. Ley que fue modificada, o, o fue no modificada, digo. Sí, modificada, bien digo, porque vino a reemplazar una que había anteriormente, en el año 95. Eh, que esa ley, en este momento, eh, es la primera ley nacional que se adapta en parte a las convenciones internacionales. Eh, y pasó una una ley avanzada a nivel nacional me pasa es que bueno después surge la ley nacional la 26 61 del año 2005 y esta ley aquí eh, queda atrasada ¿no? por, por así el... y lo que hoy intenta que se viene intentando hace mucho tiempo que se viene discutiendo la, la necesidad de modificar esta ley provincia el problema se da en varias el primero que esta ley provincial es, hay proyectos de ley que se vienen discutiendo hace mucho tiempo con el aporte de, de todo el mundo la verdad que había sido un proceso muy interesante si bien fue eh, impulsada por Carmona en su momento eh, es la ley que, que se un proyecto de ley en realidad que se viene discutiendo desde todos los sectores con un proceso de discusión muy interesante territorial, institucional imagínate que en una ley de niñez eh, intervienen un montón de instituciones y organizaciones, no el Poder Judicial, el Ejecutivo, los municipios, las organizaciones sociales, los trabajadores. Bueno, hay un montón de gente que, que trabaja con la niñez en diferentes ámbitos que tenía que ser parte de este proceso. Bueno, sí. El problema que se es que ese proyecto había discutido eh, se deja a de un lado y, y, y presentan otros Eh, eh, con un cierto apuro de presentar la obra en octubre eh, que no había sido discutido ¿no? entonces ahí es lo primero que, que se plantea ¿no? es la necesidad de eh, tener la participación de todos los sectores para para presentar este proyecto de ley, eh, por qué se había dejado de lado este había sido discutido, por qué se presenta uno nuevo y uno cuando lo leía o, o lo poco que le he podido leer porque es un proyecto largo, Eh, tenía algunos errores conceptuales y tenía algunos errores de, de acción que vos no que se trataba, ¿no? Por ejemplo, eh, aludí a algunos artículos de algunas leyes que no existían. Eh, y bueno, y hacía algunas modificaciones, hacía algunas modificaciones de proyectos. Porque después eh, se largó primero un, un proyecto que fue el que estuvimos viendo muy poco, te digo esto hace dos semanas atrás y después el camino se cambió, se, se largó otro proyecto, con algunas modificaciones eh, y un poco más cortas. Uh -huh. eh, ese proyecto de ley está en un proceso de discusión, que lo que hemos pedido es eso, justamente, tiempo para discutirlo. ¿no? No, no estamos en contra de la modificación de la ley, estamos eh, en contra de que se haga algo así compulsivo eh, y se presente un proyecto que no refleje la mira de todos los sectores que trabajamos con niñez. Uh -huh. Javier, ¿cuáles son los temores reales que ustedes tienen? ¿Qué qué podría eh, tener este proyecto del gobierno que perjudicara a los chicos y cuáles son lo, las modificaciones que ustedes sí introducirían en una en un proyecto este para modificar la ley 26061? Pero sí, no, la que se va a modificar es la ley provincial, la 6354. Ajá. Uh -huh que se va a modificar en relación a la ley nacional, que es la 26061, ¿no? Eh, mira, aquí hay, hay dos temas, inicialmente, eh, que uno tiene que, que ver. Uno tiene que ver con los derechos de los trabajadores, ¿no? Cuando uno se habla de desarmar, mantelar, dinar, eh, supone eh, que se tiene que armar otra cosa, que reemplace ese laburo, eh, en mucho mejores condiciones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo siempre he pensado que la INAF tiene que desaparecer, porque en realidad no ha dado resultados no da las respuestas que le tiene que dar a los pibes. Uh -huh. ¿Ah? No le ha dado. Eh, entonces, eh, nosotros lo que tenemos algunos años en esto es que, por ahí, lo mejor sería desarmar la INAF y armar otra cosa. Algo que realmente esté dando respuesta a, la, a lo que los pibes necesitaron. Bueno, eh, pues, imagínate que es una estructura eh, que está hace muchos años, eh, la INAF... Eh, Eh, se armó con para... No para proteger derechos, sino para proteger a los pibes como objeto de de, de protección, ¿no? Donde los jueces decidían qué hacer con cada y el pibes no tenían nada que decir. digo Hoy ha cambiado todo eso. Y, y la INAP sigue teniendo la misma estructura. Digo, por eso creemos que hay que cambiarla. Ahora, ¿cuál es el riesgo de cambiar la INAP? Es perder el trabajo, por cierto. Eh, porque muchos compañeros se quieren sin trabajo que compañeros eh, pasen a los municipios en, en peores condiciones de las que tenemos. Eh, bueno Estos son esencialmente, que se armen en, en algunas cosas, por ejemplo, del el COSE, en lo que es el sistema de responsabilidad penal juvenil, eh, se habla de sacar todo el trabajo de exterminación, todo el trabajo que uno que los, los operadores y los trabajadores hacen en relación al PIB que ya puede salir nuevamente, después cumplir una condena. Eh, tiene va a salir nuevamente a su proyecto el trabajo que se hace de acompañamiento hacia la comunidad del pide que estaba adentro Aparentemente eso se sacaría eso es una preocupación eh, porque no nos parece bueno digo justamente si queremos que el pide vuelva a su comunidad después haber de hecho un proceso eh, en un lugar cerrado hay que hacer un trabajo de, de campo donde uno puede garantizar que el pide no vuelva a cometer delitos, hijo Digo, es ahí, ¿no? Y después está la, la cuestión técnica esencial, eh, que tiene que ver eh, con el trabajo de los pibes, el abordaje, qué herramientas vamos a tener, qué recursos. Eh, nosotros, o muchos de nosotros en la AINAP hemos creído que lo mejor que podemos hacer o trabajar en la AINAP es ir a trabajar a terreno. digo No esperar que el pibe llegue a la AINAP, sino ir a, ir a trabajar a, a los barrios para evitar que justamente los pibes lleguen a la INAF. Esto fue una apuesta. En algunos momentos o se ha ah, en algunos momentos nos pudimos ir a los municipios y a los municipios y a trabajar. Y después, en otro momento, como en este, porque eso es una contradicción, ¿sí? porque cuando empezó este gobierno, no sé si ustedes se acuerdan, a todos los trabajadores que estábamos trabajando en lugares territoriales, nos hicieron volver y no, nos pusieron en lugares en la digo Y nos hizo una centralización del personal. ¿sí? Se rompió con... Con, ...con todo el trabajo territorial en realidad... Eh, ...ahora se habla en la ley nuevamente de... Eh, descentralizar recursos... Eh, ...tanto humanos como económicos... ...entonces hay una contradicción ahí... ...entre lo que dice la ley... ...y lo que ha hecho el gobierno... ...y lo que viene haciendo... Eh, ...pero no nos asusta el hecho trabajar en el territorio... ...para nada... ...para nosotros es mucho mejor ir a buscar al pido allá... A, ...a un barrio, trabajar ahí que el PIB se pueda quedar en su barrio y evitar que llegue a la AINAR, que sabemos, que trabajamos hoy, yo actualmente soy un hogar de la ENAR, y uno ve, por más las que le ponga eh, en, en la estructura que hay de, de hogares, eh, uno no le puede dar mucha respuesta al PIB en, en ese lugar. Javier, eh, te agradecemos mucho la comunicación, la verdad que es un tema para eh, seguir charlándolo y lo seguiremos haciendo aquí en la Radio Comunitaria cuyun estaremos al tanto de todo lo, lo que ocurre. Bueno, gracias. Eh, me, me dicen acá eh, de producción verdad. que no cortés que quieren bien, bien. hablar con vos. Muchas vale, gracias y saludos a los Bien, hablábamos con Javier Riollo, él es integrante de, eh, eh, de la radio comunitaria Cuyún, del programa eh, que, hacen, que se emite los viernes aquí por la radio y este también es empleado de la DINAF, por eso sabe tanto de estos temas y nos estaba aclarando esta situación que seguiremos discutiendo y debatiendo porque la verdad que es un tema que nos preocupa y mucho.